...pagará el bono de mil pesos a trabajadores y trabajadoras de la salud que no fueron alcanzados por ese beneficio que otorgó el Gobierno Nacional. Para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Mirta Viola, la titular del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud aquí en La Pampa. Mirta, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Buen día Pablo, ¿cómo te va? Bien, bien. Mirta, eh, esta novedad que se conoció ayer era un reclamo que tenían ustedes, incluso habían hecho algún comunicado, alguna queja, porque habían quedado afuera de este bono eh, mucho personal. Sí, es cierto. Nosotros desde el Citrasap eh, incluso habíamos presentado un listado eh, que no era el total, sino el listado de los compañeros y compañeras que nos presentaron reclamando este, que habían quedado fuera. Así que nosotros lo presentamos a Salud y este, ellos dijeron que bueno que nos quedáramos tranquilos, que Provincia eh, iba a pagarlo, pero bueno, era como que seguíamos insistiendo porque no había sido efectivo todavía y ahora anunciaron que lo pagan el día viernes. ¿Eran muchos eh, los trabajadores y trabajadoras que habían quedado afuera de este bono? Y aparentemente, eh, porque nos, el nuestro no, no fue la totalidad, eh, más de 600 personas. Ah, sí, eh, sí, importante sí, la cantidad. Importante y, el número. Y, um, ¿Y de Nación cómo viene el bono? Um, ¿Ya lo han cobrado todos los meses estos que habían prometido, abril, mayo, junio y julio? o viene Dos re... cuotas hemos cobrado. Ah. Eh, bueno, yo la primera no la cobré, pero este, sí, se cobró. Eh, a principio del mes de julio y hace una semana la segunda cuota. Mm, está bien. Digamos y... que la primera vino muy atrasada porque la anunciaron para abril, después con que la iban a pagar en junio, y, este, y bueno, y recién a principio de julio, que fue toda un, una complicación para los trabajadores porque primero contaban con ese dinero, después ese dinero no llegaba, después no se sabía quién iba a cobrar, mm. Eh, Mirta, ¿y el gobierno provincial que dice? ¿Que va a pagar eh, las cuatro cuotas ahora, juntas? o, o no, lo va... no, no, no, no ah. a medida que va a pasar, porque nación a gente que no le pagó la primera cuota, sí le pagó la segunda, uh -huh. porque eh, se reajustaron, o se mejoraron algunas cuotas, algunas listas, digamos, eh, como que van reajustando datos, y este entonces provincia va a ir lo que ellos han dicho es que van a ir pagando lo que Nación no pague, O sea, primero hay que esperar que Nación pague y después ellos hacen el, el pago al resto que queda afuera. Mm, está bien. Eh, Entonces, está. Eh, Mirta, eh, ¿cómo ha, in ¿ha incorporado personal en la provincia, en los distintos centros de salud de, de, provincial con el tema de la pandemia? Sí, ha, han contratado, este, bueno, han reemplazado a todo el personal que tiene... Artículo 80, que es el personal que tiene algún tipo de patología crónica que es de riesgo y no le permite estar trabajando en pandemia, eso ha sido reemplazado, y han contratado más gente este, como monotributistas para el, este, completar, digamos, dentro de lo que se puede, el refuerzo de guardias y demás. Mm. Desde ATE hay un reclamo de, de, de precarizados en el sector salud. Sí. ¿Ustedes tienen este, este mismo reclamo? Eh, nosotros cuando empezó la pandemia mm. y se hizo el contrato de toda esta gente, nosotros hicimos, elevamos una nota al señor Ministro de Salud pidiéndole no solo el pase del personal, eh, eh, todo el personal que trabajara en el Ministerio de Salud que además indistintamente de qué ley o tipo de contratación tuviera, pasara la ley 1279, que es la ley este, de salud este, de la carrera hospitalaria. Y eh, cuando el señor ministro contest me contest nos contestó al sindicato de que era un tema para tratar en paritarias y que en el momento de pandemia no, no, sido nada, no, no estaban en condiciones de poderla abrir, Eh, nosotros esa misma nota eh, se la enviamos al señor gobernador y no, no hemos tenido respuesta, por lo cual nosotros este, en estos días estamos enviando un pronto despacho eh, porque nos hemos quedado esperando, considerando la pandemia, hemos dado más plazo de lo que corresponde a la contestación de una nota, pero bueno, Vamos a pedir un pronto despacho al respecto. ¿Y esto que está realizando ATI, que tiene que ver con los administrativos o directamente con todo el personal? Lo que pasa es que eh, no es nuevo que los sindicatos de salud pedimos eh, más nombramiento de personal en salud porque este, sea naturalizado el que la gente haga guardias pagas. Mm. Si mm. la gente tiene que hacer guardias pagas significa que falta personal. Claro eso hace que la gente en vez de 8 horas trabaje 16. Mm. Eh, el, re, el exceso de trabajo hace a eh, la seguridad en el trabajo, el cuidado de los trabajadores y trabajadoras y también de el tipo de atención de salud nunca es la misma si trabajas 8 horas que si trabajas 16. Claro. Es lógico porque el desgaste laboral está incrementado, sí, si sí. bien ya de por sí lo tenemos en, nuestra, en nuestro tipo de trabajo. Entonces, eh, se estaba reclamando por más personal de salud, eh, bueno, en este momento que la pandemia nos reafirma de que hace falta personal de salud, bueno, que se pase todo a planta. Claro. Eh, Mirta, ¿qué mensaje le puede dar a la población usted como trabajadora de la salud en medio de la pandemia? Eh, ha, ha habido, por lo menos, eh, comentarios de relajamiento en la gente que no cumple con eh, las recomendaciones que está dando salud. ¿Qué, qué, qué mensaje como trabajadora le, le puede dar a la población? El mejor reconocimiento que nos pueden dar a los trabajadores de salud y a, y a cada persona en sí misma y en sus seres queridos... Es cuidarse y respetar las normas que Salud Pública eh, está dando. El, la no En este momento eh, que haya cierto aislamiento social, el cuidado, el uso de barbijo, el distanciamiento a dos metros, el lavado de manos con agua y jabón es fundamental. Es fundamental, no hay alcohol que lo supere. Uh -huh. este, entonces, primero, agua y jabón. Si no hay esa posibilidad utilizar alcohol en gel, este, y limpiar todas las superficies, mantener limpios los lugares y, este, y cuidarse y salir para lo indispensable, nada más. Claro. Y además quedarse en casa, bueno. es lo, más, lo que más pueden colaborar con las trabajadoras y trabajadoras de salud. Si todos nos cuidamos seríamos muchos menos los contagiados. Bien, Mirta. No sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos. Este, no, gracias por llamar. Creo que el tema con esto es suficiente por ahora. Sí, seguimos esperando eh, las paritarias sectoriales, porque hay muchos temas de salud para tratar. Sí. Este, eh, bueno, justo en este momento no es el, el, los mejores días. No son los mejores días, pero sí este, reiterar para la población que se quede en casa lo más posible y que cuide este, todas las medidas de seguridad que se están dando. Bien, Mirta, muchas gracias, que tengas buen día. Gracias a vos, buen día. Bien, la palabra de Mirta Viola, la titular del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud de La Pampa.